Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creas Tiene una gran crisis económica y vamos a consultar a un experto, a un economista sobre este asunto Rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz La cara B